Anam, d'anam, d'anam, d'anam, sóc, ho puc seleccionar, però és veritablement a llevártelo gratis. políticament a les gràcies dominants. Són conservadors en les seves opinions i els seus gustos. Només cercen beneficis individuals. S'han d'inversar de la democració de nom de la seva feina. Nunca són nacionalistes que s'ajarren a tot l'estranger des de la moda importada dins les seleccions. Constitueixen un reflexo espiral de la classe dominant. Se beneficien de la situació del colonialisme interno. Constitueixen la principal massa de suport de les dictadures militars. Recrutats entre els estats més baixos, per el seu bonestar econòmic i social, està vinculat al l'alta de La diversitat de retener que este no podrían vivir. Les hablo desde Cataluña y desde aquí quiero insistir en un argumento que ya expuse hace un par de meses y en términos muy parecidos porque pienso que es necesario. Sigo sin entender qué están haciendo o en qué están pensando los que dicen no desear que Cataluña se vaya de España. Esto va dedicado de Piuque para toda mi gente que está resistiendo la violencia camuflada del Estado y las transnacionales. Le fulcantó estudio sacando las toneladas de mentira es solo apariencia que todo está bien sigue la tortura pero la esconden los mayores crímenes no se saben Mi sangre mapuche aquí aún corre apariencia que todo está bien Sigue la tortura pero la esconden Los mayores crímenes no se saben Mi sangre mapuche aquí aún corre Si quiero borrar a quien perjudica mi interés primera vista Creo una imagen de esa persona como terrorista Estadio y capital son cerdos, se ponen de acuerdo Aplicando violencia ocultada, sucia jugada Si no fuera por el cual marcaría o economía chilena estaría en quiebra, cero Ya no existía escoter el robo represión su mejor mejoría pacificación de la Araucanía. es una forma de gobierno que se aplica hasta hoy en día la verdad está cubierta depier los pago le dan oferta para a mandar al sur con licencia y en tu me facebookamos el frenteestad unlupe tú inkawa ellos saben que hay tortura pero lavarse la mano sino parte la escultura miente aunque te presenten, todo to feliz recuerda que hay meralletas apuntando a niño inocente y solo aparece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 recite esto no saldrá ni en la tele ni en el diario porque la mentira que se verdad no es la realidad y la brutalidad de un hombre que quiere pegar una mujer no es violencia intrafamiliar es un pago la comunidad más aún no saldrá a la luz exterior porque hay montaje guiado por ministerio del interior y falta la violencia psicológica y lógica y social por ser mapuche no te atiendan en el hospital baile mapuche en los colegios se aborda pero hablamos de autodeterminación y ponen orejas sordas y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 Porque los que desean que Cataluña se vaya de España están haciendo lo que deben hacer dentro de su lógica, están haciendo las cosas de una manera correcta, pero los que se pasan la vida hablando de España, de la unidad y de lo importantísimo que es Cataluña para España, ¿qué están haciendo para reconquistar a Cataluña? porque Catalunya se va. Catalunya se está yendo. Y no quiero referirme ahora al aspecto puramente político o jurídico, donde parece haberse detenido todas las, las las peripecias. No estoy refiriéndome ahora a que va a ocurrir con el referéndum, cómo se va a hacer, si se va a hacer, ni qué va a ocurrir exactamente con el proceso soberanista, cómo se va a desarrollar. No estoy hablando tampoco de las posibilidades de actuar legalmente de una u otra manera. Estoy refiriéndome a ese capítulo a esa profundísima corriente social que nos están haciendo que Catalunya se va, y que sean, que sean cuales sean las peripecias políticas, políticas que, que, se que se vayan ahora mismo a ir librando, se está despegando de tal manera, de tal manera es tan, tan gigantesca la cima, cima que separa ya Cataluña de España, que no consigo entender la despreocupación, la indiferencia o la naturalidad con que se están comportando los que no paran de hablar de lo importante que es Cataluña para España. City, strung out on lasers, and slashback blazers, and ate all your razors while pulling the waders, talking about Monroe, road walking on Snow White, New York's a go-go, and everything tastes like... like a man, but smiles like a reptile. She loved him, she loved him, but just for short while, she's scratching the sand, let go his hand. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie.